Bien, ¿Cómo están? Buen día.、Bien. Bueno, contanos qué es lo que están preparando, poesía y carnaval. Poesía、sí, y carnaval, sí, eso. Un... Venimos como hace tiempo con esta idea de... de ver a la murga con un poco más también de, de contenido, n o de... de saber que hay muchas expresiones carnavaleras, ¿no? Que... Por ahí tienen que ver no solamente con lo que uno está acostumbrado, n o el carnaval, la calle, n o y toda esa, esa pasión que uno le pone, sino que estas son como propuestas más para esta época del año que tienen que ver con, con la profundización de la palabra. n o Por、sí. eso el tema de, de poesía y carnaval, donde、eh, la propuesta es eso, una noche en, en el Centro Cultural Raíces,、eh, donde va a venir. Murga, que es una compañía teatral, murguera, de poesía. Es interesante la propuesta que, que ellos hacen hace más de 20 años, muchos docentes. Y bueno, ellos traen su propuesta. Después está el compañero f é l i x Lodiácono, que es un gran poeta, ¿no? un gran poeta murguero.、Mm. Eh, acaba de, de presentar su libro. Eh, Murgueras Intenciones, ¿no? Y eres un gran r u z a d o r estuvimos el año pasado también compartiendo, y así que va a estar también él, y no podía faltar una murga, que va a estar una murga para que te muevas, de barrio b l i g a d o y que ellos van a venir, digamos, con la propuesta de música, escenario de, de la murga, de lo que están haciendo, ¿no? Así que un poco la La movida viene por ahí, y, a, y entre todas estas, ¿eh? Poesía y carnaval, letra y carnaval, está、eh, eh, acompañado también por la gente de, de SUTEBA, de la CTA,、uh -huh. y nosotros desde el programa Hijos y Hijas del Carnaval de, de la FM de la Uni también vamos a acompañar, o s si llevamos algún videito para estrenar、uh -huh. de, de todos los artistas que han ido pasando, así que yo ahí estaba un poquito como de todo. Organizando también con todo lo que tiene que ver、eh, la situación en la que está, raíces n o y toda esa persecución cultural que hay en San Miguel,、eh, también tiene parte del hecho de, de resistir de otra forma y de darle y de bancar estos espacios culturales para que puedan los artistas seguir expresándose.、Mm. Así que, como verás, es como muy como que hay muchas cosas para que pasen en una sola noche. ¿no? Claro Sí, pensaba、eh, en el lugar,、eh, no sé si lo eligieron de antemano o fue a propósito de la persecución que se viene viviendo en San Miguel. Ya estaba pactado d e hace mucho tiempo y, y, y coincidió, o fue elegido el lugar, el Centro Cultural Raíces, justamente、eh, como para darle también un, un espaldaraz, o un respaldo de este movimiento de murgas a, a Raíces. Y esto,、eh, en realidad se venía gestando la gente de su tema. Ganas de traer a, a Mamurga para que venga a escucharse y a conocerse acá en la zona. Y bueno, Lalo Lugo, que es referente de, de Raíces,、uh -huh. también él es miembro de, de SUTEVA.、Uh -huh. Así que es como que las cosas se van dando, ¿no? No,、uh -huh. no es que estaba pensado justamente en eso, pero sí está esta idea de, de, de ayudar y de acompañar, ¿no? Está, por ejemplo, el, Al otro día, esto es el 23, el 24, está la sin alcohol,、mm. la peña la sin alcohol se llama.、Uh -huh. Y es una propuesta también que va a ser el 24, y también en raíces, donde va a, ver, va a ser más folclórica、sí. la cosa, y bueno,、si、el peña sin alcohol, i si no quiere el municipio que, que nos podamos tomar un v i n i t o una cerveza, será、eh, sin alcohol, pero no, no dejaremos la posibilidad de, de expresarnos y de estar, ¿no? s Viene como muy castigado en cuanto a, a los espacios y a las prohibiciones.、Mm. Y, y bueno, también es una forma de, de expresarnos. Y, y bueno, de, de juntarnos todos.、Eh, hay toda una movida interesante, ¿no? Con, con, con, más que nada con, con cómo viene la cultura en San Miguel,、mm -hmm. eh, cómo están pegándole a los lo diferentes, no solamente a los centros culturales, sino también. A las expresiones callejeras, ¿no? Hablemos de, de, los, de todos los chicos que hacen malabares, el teatro. Por ejemplo, la OCB, la Orquesta Bailable c a l l e j e r a que su expresión, su nombre lo dice, ¿no? Ellos tocan en la calle.、Sí. Y, por ejemplo, ellos los han catalogado como obstaculizan el espacio público.、Sí. Y les han hecho multas por tocar en la calle. y Un poco de, de entender la ideología que tiene la municipalidad de San Miguel,、mm. y, y bueno, nosotros hay, de, de, cada municipio tiene su historia. n o Acá en José de Pasto、no、se ignoran directamente, claro, no hay política cultural directamente. <risa> y es la gran discusión n u e s t r o sea, s municipios. La idea que ronda en Una de las cosas que venimos discutiendo con un colectivo de artistas que nos estamos juntando de diferentes géneros es esta idea de que hay una política cultural estatal, municipio, háblese de esos mega recitales,、mm. tanto en José p a b l como en San Miguel,、uh -huh. Moreno, ¿no? de donde se montan escenarios gigantescos y se gastan millones y millones de pesos、uh -huh. para atraer artistas r e contra reconocidos. Está todo lo que tiene que ver con lo privado, o sea, h a b l e s e de todos los boliches, los bailables, los lugares donde,、eh, digamos, existe un lucro comercial、uh -huh. de la persona que lo lleva adelante.、Y、todo lo nuestro, todos los que estamos en el medio, con, con lo autogestivo, con lo, lo que tiene que ver con la cultura independiente, eso.、Eh, No, no está incorporado en ninguna l e g i s l a c i ó n Claro.、Y、es como que quedamos ahí en el aire, a la buena de Dios,、uh -huh. con diferentes actitudes, ¿no? Yo la que te decía, en San Miguel se nota claramente que molestas, más cuando estás en el centro.、Uh -huh. En San Miguel molestas y, y en una noche te mandan siete patrulleros, ¿no es cierto? No? En un recital de rock. Claro.、Eh, en José S. Paz. Nosotros lo vivimos cotidianamente. Ustedes son、eh, partícipes siempre ¿no? con la FM de nuestras fiestas barriales. Y ves que es totalmente a pulmón: los、uh -huh. cortes de calle, no hay una seguridad absolutamente de nada, las, las bajadas de luz, los baños químicos. Todo se hace a pulmón, no、uh -huh. hay un centavo、uh -huh. para todas esas movidas.、Eh, cuando de repente esos millones y millones que se gastan con un poquitito menos de eso. Bancarían cantidades de fiestas barriales、sí. eh, donde la gente podría acercarse a nuestros artistas locales que son excelentes. Yo、sí. cada vez me sorprendo más desde de nuestro programa de Hijo y Hija del Carnaval que todos los viernes tenemos una propuesta en vivo de músicos tocando y la verdad te sorprende la calidad musical que、sí. tenemos. Es、sí. Impresionante, viste. No voy a dar nombres de grupos. Hay montones, pero desde todos los grupos. Entonces,、eh, es interesante ver cómo nos podemos reorganizar y cómo nos podemos manifestar juntos. n ¿no? o estos es tiempos uno viene pensando mucho todo lo que tiene en c u e r c o n la cultura popular, la educación popular、mm. y la economía popular.、Mm. Son momentos donde nos empecemos a abrazar y a caminar juntos para buscar salidas q u s o n en respuestas porque si no nos pasan por encima. n o Bueno, y un poco la propuesta de este sábado 23 pasa, va por ahí, ¿no? Esto de poesía y carnaval, un momento de encuentro, más allá de las, los artistas invitados y, y, y el lugar simbólico, me parece que también、eh, esto sirve para, para seguir.、Eh, Amuchando todas estas expresiones,、eh, defendiendo los espacios a u t o g e s t i v o s que existen y que están siendo perseguidos, y bueno, y encontrando caminos entre la educación popular, la cultura popular, la economía popular y estos sectores a u t o g e s t i v o s que justamente son lugares de, por, por donde estas expresiones transitan todo el tiempo, ¿no? Así es, y. En coma. Hoy hablábamos por privado y te decía que también es momento para. también mis Todas nuestras luchas, no. ¿no? como este, todo el tema de, del no e de n c i e r r a la salita, que es claramente una,、eh, otro tema que, que, que nos pega duro desde la indiferencia ¿no? uh -huh. municipal y, y donde cada vez、eh, hay que visibilizar más la problemática. ¿no? y El sábado, seguramente, vamos a poner una bandera porque me parece que en todos estos espacios donde vamos a divertir. Dónde vamos a encontrarnos y, y, y lo expresábamos el otro día en, en la fiesta que tuvimos de hijos del carnaval también. No、eh, que muchas nos decían que ganas de encontrarnos, ¿no? sí. porque、eh, ante el FMI, un dólar a casi 30 pesos,、eh, tantas luchas que se han vuelto o que nos vienen poniendo palos en la rueda. La cultura nos da la posibilidad de encontrarnos, de pasar un momento. Crees d i t e n d i d o y retomar、mm. fuerzas para, para seguir luchando y encontrándonos. ¿no? Por eso, la poesía, el carnaval, seguramente las letras y lo que traigan los artistas, o sea, los, los paquetes que son los que veo y abrazo todos los carnavales,、mm. vienen con todas sus luchas y todo su colorido de lucha por la cultura. Reyes es otro tipo comprometidísimo con, con、mm -hmm. la vida, ¿no? Y mamunda también, por lo cual va a ser una noche de poesía, de carnaval, de resistencia, de alegría. Y ahí estaremos, n o este sábado a las 9 de la noche. Bien, ahí arranca y no se sabe qué hora termina, ¿no?、Eh, supongo que no va a terminar tarde, las cosas están fatas está d a para que no sea todo tan largo.、Uh -huh. Va a ser una cosa tranquila. Bien. ¿Qué me pasó? Va a ser esos eventos así, g a p o s Que se murga adentro de un salón y d i c e m o s no van、bueno, a volar la cabeza, no, no, no, vengan tranquilos porque va a ser algo relajado, distendido. Está pensado justamente para que a veces pueda fluir la palabra y la podamos escuchar.、Sí. A veces nuestras expresiones son tan curiosas que a veces no, no se escucha lo que se dice, pero bueno, esta vez que está pensado justamente para, para que sea algo más distendido y tranquilo y nos podamos tomar、eh, alguna gaseosa. Muy bien, y algún matecito <risa> caliente también. También t a m b i é n t o d o es factible. Así que la entrada es libre y gratuita. Seguramente pasaremos alguna gorra para colaborar con los muchachos、uh -huh. y las muchachas. y Así que vengan tranquilos nomás. Perfecto, se ha hecho la invitación. Omar, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por estar siempre. <risa> Un abrazo. s i e m p e feliz cumpleaños. Muchas sí, gracias.、No、vamos a juntar a festejar. Sí, falta poquito. Falta poquito.、Un、abrazo、vale. grande. Un abrazo